El día de mañana la carrera de logística integral, una licenciatura y tecnicatura, es decir, con, con título intermedio de técnico, va a dar comienzo en la unidad de enseñanza Quequén de nuestra universidad y participará en el rector, las demás autoridades universitarias, la gente del puerto Quequén que ha participado en la financiación de este inicio de carrera, y será una carrera que tiene por objetivo atender a una demanda regional muy importante, es decir, tenemos más de 90 inscriptos y realmente muchas expectativas sobre todas las actividades logísticas, ¿no? la ciudad de Necocheaquequén con un puerto, sin duda que es un nodo logístico importante y bueno, y esta capacitación, información que se va a dar a lo largo de cuatro años para esta carrera que hemos diseñado por entero acá en la universidad, eh, creemos que va a ser un gran aporte al desarrollo regional. La, la, la licenciatura tiene que formar mm, personas que estén preparadas para todo lo que sea la operación logística, ¿no? La operación logística va desde todas las operaciones de transporte, el empaquetado, el comercio internacional y finalmente el agregado de valor de esa mercadería en una zona cercana a la de transporte. Es decir, tiene una fuerte componente ingenieril en lo que hace a la organización y otra componente también muy importante en lo que hace a la cuestión de empresas y eh, fundamentalmente de la parte de comercio internacional. Es decir, hoy en día no solo debemos pensar en en producir, sino en gastar lo menos posible en transportarlo hacia los mercados del mundo, a eso que producimos, ¿no? Y realmente eso pasa a ser una de las cuestiones competitivas muy importantes, más para nuestro país, que está muy lejos de los mundos, de los centros de consumo, ¿no? no ¿Absorben alumnos de Necochea, Quequén, pero también, por ejemplo, de la zona centro de la provincia o de qué sectores más no, que nada? No, fundamentalmente de la zona cercana a Necochea de Quequén, y algunos pocos alumnos que han eh, tomado conocimiento de esta carrera, porque tiene una particularidad, que provienen del, de la zona de San Cayetano y demás, que también es muy cercano a la ciudad, ¿no? Lobería, San Cayetano. Y el plantel docente tuvo que conformarse específicamente para esta carrera. Tenemos un especialista de nuestra facultad, que es el doctor Dante Galván, que va a ser el director de la carrera y él se ha abocado, junto con nuestra Secretaría Académica y el Departamento de Industrial, a seleccionar al cuerpo de profesores que realmente creemos que hacen un gran aporte a eh, focalizar, digamos, en el punto de vista de los aspectos logísticos, las distintas materias, desde las matemáticas hasta la parte legal y económica, ¿no? Gran parte, más de la mitad del plantel va a pertenecer a las docentes de nuestra facultad. Viajeros o también una gran parte de esto que, gracias a la infraestructura que tenemos, lo podemos hacer que se hacen a través de las, claus las clases en aula virtual, algunas de ellas. Por último, le pregunto, ingeniero, bueno, aquí en, en Olavarria, en las carreras de Olavarría, ¿cómo va todo? Bueno, nuevamente hemos finalizado un año con un número de inscriptos para la para las carreras tradicionales de ingeniería que rondan los 250 estudiantes eh, prácticamente el mismo número seguimos creyendo que mantenernos en, en este tipo de carreras con un número importante de alumnos como de ingresantes es una de las cualidades que no debemos perder. La carrera de seguridad e higiene en el trabajo, de ingeniería en seguridad e higiene, que 40 inscriptos de todo el país que van a comenzar con nosotros también esa carrera, desde literalmente desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y desde Mendoza hasta el este de la provincia. Eh, con mucha expectativa también se está armando una nueva carrera, que es la carrera de ingeniería en agrimensura, no un área que va a ser potencialmente en el futuro un área profesional de amplio desarrollo y bueno, esperamos que el próximo año ya esté aprobado el proyecto y que los alumnos que estén interesados por esta carrera ya mismo eh, vayan averiguando y pudiéndose inscribir porque el primer año va a ser común a todas las carreras de ingeniería.